y explorar el universo melenzomas fue expulsado al espacio atravesando el centro de la galaxia allí adquirió nuevos conocimientos sobre el universo y dijo lo siguiente aprendí que esta galaxia y todo el universo es una explosión de diferentes variedades de vida vi muchos mundos la buena noticia es que no estamos solos en este universo al principio pensé que iba a algún sitio viajando realmente pero entonces me di cuenta de que a medida que la corriente se expandía, mi consciencia también se expandía, hasta englobar cada cosa del universo. Toda la creación pasó por mí, era una maravilla Inimaginable. Yo era realmente un niño maravilloso, un bebé en el país de las maravillas. Era como si todas las creaciones del universo desfilasen por mi lado y se desvanecieran en una mancha de luz. Casi inmediatamente, una segunda luz apareció ante mí. Venía de todas partes. Era tan diferente una luz compuesta de frecuencias más numerosas.